¿Recuerda usted la alegría y regocijo que le llenó el día en que se graduó? Tal vez fue la graduación del jardín de infantes o, tal vez, de la escuela primaria. Tal vez cuando recibió su título en algún oficio. O, tal vez, cuando recibió su licencia para conducir vehículos. Pues bien, hoy aquí, en Momento Decisivo, el Doctor David Jeremiah continúa la lección sobre la celebración que nos espera a todos los creyentes. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para concluir su mensaje, celebre, convierta su avance en para siempre. Gracias por acompañarnos. Hoy llegamos a la conclusión de nuestra serie de lecciones Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Y esta es la segunda porción del último mensaje en esta serie. Esperamos y es nuestra oración. que estas lecciones hayan sido de bendición y provecho para usted y que en efecto le hayan animado a marchar hacia adelante teniendo una noción más clara y precisa de la presencia y propósito de Dios para su vida. Mañana empezaremos una nueva serie. Ayer nos quedamos en la mitad de este mensaje titulado «Celebre. Convierta su avance en para siempre». Estamos hablando de la celebración que nos espera cuando haya terminado el tiempo que el Señor quiere concedernos en esta tierra y hayamos cumplido la tarea que nos ha dado para hacer. Bien, hoy continuamos con el resto de esta lección, así que abra su corazón y estudiemos la palabra de Dios. gozo al ver a los que están en el cielo y a quienes nuestra vida influyó para que vinieran a Cristo, y también nuestras obras y nuestras palabras. Y luego, tenemos la corona de justicia. La clave para esta recompensa es cultivar un intenso deseo por el retorno del Señor. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 2 Timoteo 4.8, «Por lo demás». Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También tenemos la corona de la vida, dada a los que soportan la tentación y las pruebas. Leemos en Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Finalmente, tenemos la corona de gloria. Y Pedro la describe de esta manera en 1 Pedro 5,4 Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La mayor recompensa en el cielo será ver a aquellos a quienes nuestra obra influyó. Ahí es cuando usted entenderá que ha logrado en la vida algo mucho más de lo que se dio cuenta, porque su trabajo en el Señor nunca es en vano. Cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar la eternidad con otras personas, algunas de las cuales están ahí solo debido a su fidelidad y lo que usted ha hecho. Y la Biblia nos dice que todos vamos a recibir una recompensa por la parte que hemos desempeñado. A menudo me pregunto cómo Dios va a repartir todo esto, pero si Él nos creó del polvo de la tierra, me figuro que con certeza Él puede figurarse un sistema de recompensas del cual todos nos beneficiaremos. Así que, al mirar hacia adelante a la celebración, mire con expectativa una bienvenida vibrante, una recompensa rica y también espere un cuerpo resucitado. Ah, vamos, Escucha esto. Es importante recordar que no vamos a ser fantasmas, ni ángeles, ni espíritus incorpóreos en el cielo. En el momento de nuestro rapto o nuestra resurrección, Vamos a celebrar nuestros cuerpos nuevos, glorificados. No vamos a ser como Lázaro, a quien Jesús revivificó de los muertos, según Juan capítulo 11. Lázaro salió de la tumba envuelto en los lienzos sepulcrales y otros tuvieron que quitárselos. No, seremos como Jesús que resucitó y atravesó sus lienzos sepulcrales y nadie puede figurarse cómo sucedió todo eso. Lázaro volvió a la vida para morir de nuevo. Jesús resucitó para nunca más envejecer, ni sufrir enfermedad, ni debilidad, ni encontrar la muerte. Filipenses 3.21 dice que el Señor Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No sé lo que usted piense de eso, pero para mí esas son noticias realmente buenas. Algunos de ustedes que están escuchando este mensaje están batallando con la enfermedad, discapacidades, estragos de la vejez. La ciencia médica batalla con todos estos asuntos y algunos de los avances son en verdad asombrosos. El sargento John Peck es un marino estadounidense que perdió las cuatro extremidades en una explosión en Afganistán en el 2010. Al principio pensó que se pasaría el resto de la vida llevando prótesis en sus manos y piernas. Pero casi ni puedo creer esto. En el 2016 recibió un trasplante de los dos brazos. Las extremidades procedieron de un joven que fue declarado con el cerebro muerto y cuyos brazos fueron llevados en hielo a una sala de operaciones en Boston para 14 horas de cirugía de trasplante. Por parte de un equipo de 60 cirujanos, enfermeras y técnicos. Cuando Peck se despertó al día siguiente... tenía los brazos de otro. Hoy puede realizar muchas de las tareas diarias con sus nuevos brazos, incluyendo autografiar ejemplares de su libro La Reconstrucción del Sargento Peck. Si la tecnología médica humana puede hacer tanto para ayudar a nuestros cuerpos a recuperarse de tragedias horribles, imagínese lo que Dios puede hacer instantáneamente al momento de la resurrección. Primera, los Corintios 15.51 lo dice de esta manera, Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Considere lo que sabemos en cuanto al cuerpo de resurrección de Cristo. Fue su propio cuerpo natural reconocible, con su ADN único, su presencia personal y sus cualidades personales estaban intactas. Fue el mismo cuerpo que adquirió en su embrión, en la concepción, pero en un abrir y cerrar de ojos, el día de la gloria, de la resurrección, lo transformó en un cuerpo imperecedero con nuevas capacidades. Podía pasar por puertas, ascender en el aire, comer alimentos, tocar a sus amigos. Su cuerpo de resurrección es como nuestros cuerpos van a ser cuando vayamos al cielo. Vamos a tener cuerpos como lo tiene el Señor. Ahora, usted puede contemplar eso todo lo que quiera, La próxima vez que considere cirugía cosmética, simplemente recuerde que si espera lo suficiente, no tendrá que hacérsela, porque Jesucristo va a transformar a toda persona para que sea tal como Él. Así que cuando usted vaya a su celebración, hará bien en esperar una bienvenida vibrante, esperar una rica recompensa, espere un cuerpo de resurrección. Pero esto es algo que sorprende a muchos. Espere una asignación renovada. Usted... Necesitará un cuerpo de resurrección porque va a tener mucho trabajo para hacer cuando llegue al cielo. Uno de los grandes aspectos del cielo tiene que ver con la perspectiva de más servicio. Dos veces en el libro de Apocalipsis se nos dice que participaremos en tareas significativas y actos de servicio en el cielo. Apocalipsis 7:15 dice: "Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche". Y Apocalipsis 22:3 dice. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así que, no piense que vamos a ir al cielo y sentarnos en una nube y ponernos a rasgar una guitarra, o lo que sea que usted piense que vamos a hacer cuando lleguemos allá. No, vamos a ir al cielo y vamos a trabajar. Y si usted no entiende lo poderoso que es eso, entonces no tiene un trabajo que le guste, No tiene una carrera que le emocione. Usted dice, pues bien, ¿qué clase de trabajo va a hacer? Escuche las palabras con que Randy Alcorn lo describe. El trabajo en el cielo no será frustrante ni infructuoso. Más bien, incluirá los logros duraderos que no interrumpe la decadencia, que no estorba la fatiga y mejorado por recursos ilimitados. Abordaremos nuestro trabajo con el entusiasmo con que emprendemos nuestro deporte favorito o nuestro pasatiempo favorito. En otras palabras, el trabajo no será oneroso. Será el mayor gozo del cielo poder trabajar sin que nadie tenga que empujarlo y nadie trate de decirle que haga lo que usted no quiere hacer. Porque Dios pone en usted el deseo de hacer lo que es debido. Usted podrá levantarse todos los días e ir a su trabajo y será el gozo de su vida. Tal vez nuestras ocupaciones en el cielo serán una extensión del trabajo que hacemos aquí en la tierra. Algunas ocupaciones no existirán en el cielo, No habrá médicos en el cielo porque no habrá enfermedades. No habrá oficiales de policía ni guardas de cárceles. Ni siquiera habrá evangelistas porque todos ya conocerán a Cristo. Pero habrá músicos. Y tal vez habrá maestros porque no seremos omniscientes. Seremos capaces de aprender y enseñar lo que aprendemos. Sabemos que habrá niveles de autoridad y responsabilidad en la administración del nuevo cielo. Lucas 19, 17. Espero... Que algunos de nosotros seremos científicos porque los nuevos cielos y la nueva tierra de Dios estarán llenos de sorpresas que investigar. Usted tendrá tiempo en abundancia para acometer nuevas vocaciones, nuevos pasatiempos, nuevos proyectos. Con una eternidad para practicar, podrá dominar grandes sinfonías, producir maravillosas obras de arte, jugar toda clase de deportes, escribir libros, pronunciar conferencias, explorar lugares exóticos y disfrutar sin riesgo de toda aventura. En el camino habrá trabajo significativo, responsabilidades y actividades que satisfacen. Cuando usted llegue al cielo, cuando asista a la celebración al fin de lo que sucede aquí en esta tierra, usted tendrá una bienvenida vibrante, recibirá una rica recompensa, su cuerpo será resucitado y transformado por completo, recibirá una nueva asignación y también espere un trono real. Con mucho La mayor energía y entusiasmo en el cielo estará alrededor del trono de Dios cuando echemos nuestras coronas a sus pies y le adoremos con plena comprensión y gozo. Tenemos un vistazo previo de esto en Apocalipsis 4 y 5, cuando los santos y los ángeles del cielo cantan a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5.13 El doctor Vernon Wally ha estado capacitando dirigentes de adoración por décadas. Su pasión por la adoración brota de la pequeña iglesia en Alaska a la que asistía cuando niño. Sus padres eran misioneros ahí y tenían una profunda preocupación por personas con discapacidades. Cuando se reunían para los cultos, era un público impresionante, un exalcohólico que ahora era diácono, una prostituta convertida en maestra de escuela dominical. un ciego que tocaba el piano, un ex convicto que cuidaba los predios del templo, una mujer coja de nacimiento, un joven con síndrome de Down que ayudaba a recoger la ofrenda. Pero todos entonaban alabanzas a Dios. Wally dice, a mi padre le encantaba prolongar el tiempo de cantar durante los cultos del domingo por la noche. Yo sé algo de eso. Mi padre era pastor y solíamos tener cultos los domingos por la noche. A veces los cantos duraban todo el culto. Luego dice, «Mi padre entró en el ministerio en la década de los 40, cuando por todo el país se realizaban las concentraciones de juventud para Cristo. Él nunca perdió el entusiasmo de esas reuniones y su impacto en su vida. Así que casi todos los domingos por la noche, nuestra congregación cantaban himno tras himno tras himno. Y si usted sabe algo en cuanto a aquellos días, sabe que cantaban todas las estrofas, todas, las cuatro o cinco estrofas a veces». Menciona que recuerda un domingo por la noche cuando hubo un ajetreo entre la congregación. Al volverse para ver, vio a una niña significativamente discapacitada lentamente maniobrar su silla de ruedas hasta el frente de la iglesia. El alcohólico convertido se levantó y le ayudó a colocarse frente al púlpito. El reverendo Wally bajó de la plataforma. Usando su tablilla de alfabeto, ella le dijo que quería cantar un solo. Quería cantar «Gracia Admirable». El pianista ciego empezó a tocar la tonada de «Gracia Admirable» y la niña empezó a emitir gemidos y lamentos con el ritmo de la tonada. No pude entender claramente ni una sola palabra que ella cantó, recuerda el Dr. Wally, pero de alguna manera la música misma y la articulación de las palabras no importaron. Todos entendimos intuitivamente lo que ella estaba haciendo y más importante, por qué lo hacía. No cabía duda, todos sabíamos que estaba cantando de corazón al Dios vivo. No quedó ni un ojo seco en el público. Incluso los niños quedaron cautivados y entusiasmados por ese momento. Puede imaginarse el momento en que millones de nosotros nos unamos a millones de ángeles con todas nuestras discapacidades desaparecidas y resueltos todos nuestros problemas y con todas nuestras cargas quitadas y elevemos nuestras voces en un coro de miles de millones y entonemos la asombrosa gracia de Dios. Sí, mira hacia adelante a una bienvenida vibrante, una recompensa rica, un cuerpo resucitado, una asignación renovada, un trono real y también espere una reunión entusiasta. Esto es algo más. Al reunirse alrededor del trono, uno alzará la vista y verá a sus seres más queridos, En Cristo. Al instante se conocerán unos a otros y retomarán la comunión en el cielo en el punto en que la dejaron en la tierra. Todos los santos de todas las edades estarán ahí, además de los ángeles. No más separación, no más tristeza. Yo veré de nuevo a mi papá y a mi mamá y a mis seres queridos que me han precedido a la gloria. Nuestras vidas son ordenadas por el Señor. Y Él nos une en la tierra en amistades y matrimonios y unidades familiares y relaciones personales y comunión. El mismo Dios que nos unió la primera vez volverá a reunirnos. Y nosotros retomaremos donde lo dejamos, pero sin los desacuerdos y sin los conflictos de personalidad. Poco antes de fallecer de complicaciones de una fibrosis pulmonar en el 2003, el evangelista Bill Bright contempló la naturaleza de su experiencia celestial. Esto es lo que escribió, «Ninguna reunión en la historia puede dar un vislumbre anticipado del gozo que experimentaremos cuando veamos a nuestros seres queridos y amigos que partieron antes que nosotros, reunidos en la presencia del Señor que lo abarca todo. Nuestras caras relucirán. ¡Qué bienvenida a pleno pulmón, de todo corazón! Estos pecadores lavados por la sangre se darán unos a otros». cómo adoraremos juntos al Señor, cómo nos amaremos unos a otros. Así que, amigos, la celebración que nos espera, si continuamos avanzando, está más allá de toda descripción. Incluye una bienvenida vibrante, una rica recompensa, un cuerpo resucitado, incluye un trono real, una reunión entusiasta y también espera un Salvador resucitado. Por supuesto, todas las cosas que no suceden en el cielo son periféricas, dado que lo principal en el cielo es que veremos a Jesús. Esa es la más grande expectativa en cuanto al cielo, nuestro Salvador resucitado. La Biblia nos dice que veremos a Jesús cara a cara. No hay otro versículo más glorioso en la Biblia que Apocalipsis 22.4. Y verán su rostro. Un día en el futuro... Si su corazón ha arreglado las cuentas con Dios y usted es cristiano y muere y va al cielo, la Biblia dice que usted encontrará personalmente a Jesús cara a cara. Esta es su última meta. Ese será el momento único y singular más fenomenal de toda su vida. Es para eso que usted vive. Es eso lo que espera y lo que anhela de todo corazón. Esta es una celebración con mayúscula inicial usted podrá verle y la poeta ciega Fanny Crosby proclamó y yo le veré cara a cara y cantaré la experiencia de ser salvada por la gracia mientras más nos acercamos al cielo más grande es nuestro anhelo de ver el rostro de Jesús durante la pandemia del coronavirus muchas familias enfrentaron separaciones difíciles Mateo Khalil. De Sudáfrica, trabajaba en Iowa y se halló en cuarentena, lejos de su esposa. Estaba separado de ella por más de 9.000 millas. A la larga, logró volver a África del Sur tomando una serie de vuelos nocturnos. Pero cuando llegó a Johannesburgo, de nuevo tuvo que estar en cuarentena. Y finalmente recibió permiso para viajar a la ciudad del Cabo. Y fueron asombrosas las emociones que sintió. Interesantemente escribe, «Fue más difícil estar separado de mi esposa mientras más cerca estaba de ella. Cuando estaba en los Estados Unidos de América, con zonas horarias diferentes, era algo más fácil. Mientras más cerca estaba, más la echaba de menos. La última hora de su jornada a casa fue impresionante. Le informaba a mi esposa mi ubicación mediante el celular y ella sabía que yo estaba justo a la vuelta de la esquina». Salió a encontrarme en la calle y ambos estábamos bañados de lágrimas. Es realmente importante tener esa perspectiva y eso en realidad pone en perspectiva lo que es importante en la vida de uno. La jornada de Khalil suena como un prototipo para nuestra propia experiencia de ir al cielo. Mientras más nos acercamos al cielo, más anhelamos ver a nuestro Señor y más echamos de menos a nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros. Siempre debemos estar cobrando un nuevo impulso en la vida, constantemente y con ansia, acelerando hacia adelante, de gloria en gloria. Segunda a los Corintios 3.18. ¿Qué piensa usted? ¿Qué estará haciendo una hora después de morir? Bien, permítame darle una respuesta de las Escrituras. Usted estará haciendo lo mismo que estaba haciendo una hora antes de morir, tratando de agradar a Jesús en todo lo que es y en todo lo que hace. La Biblia dice en 2 Corintios 5.9 Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Su ubicación puede cambiar, amigo y amiga, pero su propósito básico en la vida no cambia. Las cosas que agradaban a Dios en la tierra le agradarán en el cielo y eso significa que los seguidores de Cristo tienen una celebración exuberante por delante que hará que los cielos resuenen y los ángeles canten. Cuando usted llegue a su último minuto, de su última hora, de su último día en la tierra, está listo para algo más, algo mucho mejor. Filipenses 1.23, usted está listo para avanzar hacia adelante. Hace unos años, mi esposa y yo fuimos a Tuscaloosa, Alabama. Yo iba a predicar en el desayuno de oración de Alabama. He sido bendecido con muchas oportunidades para enseñar y predicar la Biblia y cuando es posible, acepto las invitaciones. En una ocasión, al conducir al hotel reservado para nosotros, desde el aeropuerto, noté que estaba cerca de un estadio gigantesco. Al alzar la vista, me di cuenta de que estábamos en el plantel de la Universidad de Alabama, en una calle llamada Paul W. Bryant. Miré mis notas y vi que el lugar donde debía hablar era el centro de conferencias Bryant. Cuando llegamos para el desayuno de oración, alguien me dijo que había un hombre que estaba esperando para hablar conmigo. Se llama Red y pude ver por qué. Era pelirrojo con el cabello largo recogido en una cola de caballo que le llegaba hasta el cuello. Se veía como alguien cuya vida había sido muy dura. Me dijo, hice todo lo que pude tratando de hallar algo de paz en mi corazón. No podía hallarla. Mi vida era una espiral hacia abajo yendo cada vez más de mal en peor. Un día me dije, decidí, se acabó, ya me harté, voy a quitarme la vida... y hacía acabar con todo. Me dijo, había conducido a mi trabajo tan a menudo que recordaba una curva en el camino. Empecé a pensar que si seguía derecho en esa curva a 80 millas por hora, me estrellaría contra un árbol gigantesco y así todo se acabaría para mí. Así fue como decidí acabar con mi vida. Decidí que iba a ir por esa calle lo más lejos de la curva que pudiera y enfilar el coche a toda velocidad, seguir derecho en la curva, estrellarme contra el árbol Y acabar con mi infortunio. Me dijo. Me subí al coche. Encendí la radio. Busqué mi estación favorita de rock. Y subí el volumen al máximo. A fin de tener todo el estruendo que pudiera en el coche. Mientras él hablaba. Pude visualizar al hombre sentado detrás del volante. Decidido a matarse. Y queriendo que algo de música estrenduosa. Lo distrajera en el proceso. Pero por alguna razón. Me dijo. A la radio le dio la gana de descomponerse, lo que me frustró tanto que le di un puñetazo al receptor del coche. Y resultó que por el golpe nuestro programa de radio apareció. De repente aquel hombre oyó mi voz y yo estaba hablando del cielo y de que a veces algunas personas se quitan la vida. Y en realidad yo decía en este programa de radio, a lo mejor está usted pensando en quitarse la vida, pero no lo haga. El hombre me dijo... Eso hizo que me detuviera. ¿Me espantó? No sé qué me sobrecogió, pastor. Estacioné el coche y allí mismo elevé una oración y le pedí a Jesús que fuera mi salvador. Y cuando oí que usted iba a estar aquí en Tuscalosa, quise venir y darle un abrazo y decirle que voy al cielo. Y eso me entusiasma mucho. No se pierda la celebración y gozos eternos del cielo. Jesús murió y resucitó para llevarlo al cielo. Él ha ido por delante para alistarlo todo. Y la única manera en que usted puede avanzar es con Él. Toda la raza humana está envenenada por el pecado, pero la sangre de Jesucristo es la cura. Él murió en la cruz. La Biblia dice en Romanos 10.9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, preste mucha atención. Este es el último en esta serie de 10 mensajes y en realidad no se avanza hacia adelante sin Jesús. Y cuando usted tiene a Jesús... No hay retroceso. Amén. Gracias por acompañarnos en esta serie de lecciones. Estamos muy agradecidos por las cartas, los correos electrónicos y las llamadas por teléfono de quienes nos han comunicado la bendición que Dios ha derramado en sus vidas mediante estas lecciones. Sea toda la gloria para el Señor Altísimo. No se olvide que tenemos unas cuantas cosas maravillosas que tienen lugar aquí en momento decisivo, incluso un devocional que espero que usted reciba por email. Busque más información respecto a eso en nuestro sitio web.